La droga, el veneno, pupilas obnubiladas y viscosas de los drogados, turbadoras miradas de perversión de complejos psicológicos, de misteriosas subterráneas anormalidades.